Ya estamos con nuestro hombre en el estado de San Pablo, en Campiñas Plinio, ¿cómo estás? Buen día Buen día Hernán, buen día Ángeles Gran gusto hablar con los oyentes de Radio Centenario Bueno, hoy podíamos haberte recibido La escuchamos el otro día en el final del programa El día que nos enteramos de su muerte Con, con la gran Rita Lee, ¿no? Otra artista brasileña gigante que eh, se perdió esta semana Tanto con una dimensión tal que el presidente Lula Eh, decretó tres días de duelo. Sí, Rita Lee es una gran figura, una, un personaje muy muy constructivo, muy creativo, que se autodefinió así. Dijo yo, que, que yo soy muy loca, pero soy gente <risa> buena. En Brasil es gente boa Y es la pura verdad. Siempre estuvo en todas las trincheras eh, a favor de, de la, digamos... de la igualdad, de la creatividad, de la libertad, una gran figura y una artista fantástica. Exactamente. Bueno, habrá que mantener eh, su obra, por cierto. Seguro bueno, que sí. No, ella, en realidad, ella fue la artista de mi juventud. ¿no? Sí. Ella es un Entonces, yo bailé mucho con su música ¿sí? y siempre libertaria, siempre a favor de la libertad, de la expresión, contra cualquier tipo de censura. Siempre combatió la dictadura militar, fue perseguida, después combatió muy duro dentro de lo que podía, porque ella estaba enferma, el gobierno Bolsonaro. Entonces, es, digamos, de nuestro equipo, ¿no? Es una jugadora de nuestro equipo y seguro que va. los brasileños y, y, y quien la conoce, la, la va a seguir escuchando por mucho y mucho tiempo. Mm. Eh, Plinio, un hecho político que, que se puede tomar como símbolo, no porque se puede ver como algo eh, menor dentro de las noticias, pero yo lo veía en las redes y te mandaba un comentario, eh, no lo hablamos con Ángeles acá, ni, ni al aire, ni fuera del aire, Eh, fue esa noticia que el diputado Marcelo Freixo, ¿no? que pertene pertenecía al PSOL, al Partido del Socialismo y la Libertad, que fue conocido por aquellos casos que después fueron películas, de, eh, fue ciudad de Dios, ¿verdad? Eh, sí. Las denuncias sobre el narco, las amenazas que él recibió personalmente... Eh, o sea que, que cobró notoriedad de él su figura política y que hace poco ahora se, se informó en estos días que se ha afiliado al, al PT no sé si es un retorno en su caso al PT o él había comenzado en el en el PSOL directamente, digo como un símbolo de cosas que han pasado ¿no? Sí, Marcelo Freixo es un, un hombre de mucho mucho coraje ¿no? es un moralista que combatió las milicias de Río de Janeiro y se convirtió en una figura pública de gran importancia en Río por esto. ¿no? Es un hombre importante en Río, eh, empezó como asesor parlamentario de, de un diputado importante del PT, de la izquierda del PT, eh, que es Francisco Alencar, cuando esta sale, no una ola de gente sale del PT, él sale junto y está en el comienzo del PESOL, y, y es importante en la organización del psol de Río, pero le, le mordió lo que nosotros brasileños llamamos de la mosca azul, mm. que es la ambición. Entonces decidió que quería hacer una carrera política y ser alcalde de Río y gobernador de Río, y para esto... Eh, empezó a subordinar toda la política del PSOL a su proyecto ¿no? y dentro de esto primero sale para el PSB pero no le resultó porque tiene que estar en el PT para poder tener más fuerzas entonces ahora volvió al PT pero el marcelo Freixo que vuelve al PT es muy distinto del marcelo Freixo que salió del PT sí. qué es lo que hay de distinto no sigue siendo un hombre íntegro, correcto, no pero lo que ya no hay es la ideología, no la ideología de, de, de, de cambiar Brasil, de, de hacer cambios profundos, de organizar la gente, esto ya se fue, ahora él quiere, digamos así, para hacer el bien, pero por los cargos públicos, mm. y entonces él hace una carrera parlamentaria, Y esto es lo que definió que él volviera al PT. ¿no? Okay. Pero en, el, en esta trayectoria, él hizo mucho daño al PSOL. Porque este proceso de absorción del PSOL por el PT es empieza sobre el comando de Marcelo Freixo. Él es el que jugó las piezas del ajedrez para que el PSOL hiciera este este deslocamiento hacia el centro, hasta el centro derecha. Entonces, es un hombre correcto, un político digno, no del, de, digamos, un hombre del centro, dentro del espectro del orden brasileño, que, que es bien a la derecha, ¿verdad? Sí. Bueno, eh, estábamos leyendo sobre declaraciones de João Pedro Estédile, del líder de... el movimiento de los sin tierra, que hacía tiempo que no escuchábamos, sí, ¿no? Sí. Ni hablar de él, ni él hablando. Eh, que yo no tenía presente que es economista. Yo no tenía presente. Cierto, sí. sí. Me sí. dice el movimiento Ese de los sin tierra formado, y pienso en los campesinos. Formado por la UNAM. Fue a, alumno de... hoy Mauro Marini. Uh -huh. Pero en realidad no es un economista porque no trabaja con esto hace décadas, ¿no? Ahí está. Tiene el título. Bien. Bueno, él hizo declaraciones, dijo que el gobierno de Lula está lento y un poco asustado para tomar decisiones clave, porque en los últimos seis años hubo un retroceso de los derechos y de las luchas sociales en el país, en el gobierno de Temer y en el gobierno de Bolsonaro, y habló del agronegocio brasileño, cómo produce las commodities, que no tienen futuro... que se hace en base a la deforestación, bueno, hizo todo, todo un desarrollo, ¿no?, de este planteo, pero te queríamos preguntar, ¿dónde está parado hoy? No es tédile solamente, sino el movimiento de los sin tierra, en relación a esta, este, esta fase que está viviendo Brasil. Oye, eh, Ángeles, muy, son muchas cuestiones, todas muy importantes, ¿no?, ¿Qué es el MST? El MST es un movimiento de los trabajadores sin tierra muy grande, organizado prácticamente en Brasil entero, y muy heterogéneo. No, En realidad no existe un MST, serían como si existieran varios MSTs. ¿no? Bueno, Juan Pedro Stedley es de la dirección del movimiento. Entonces, una, una cosa es la dirección, otra cosa es el movimiento. Sí. La dirección es, digamos, mucho más conservadora y conciliatoria que el movimiento. ¿no? Bueno, esta dirección hizo una alianza estratégica con el PT ¿no? en los últimos años y en el último periodo de manera muy, muy clara. Bueno, y esto, digamos, disminuyó... la independencia de clase del MST para posicionarse contra el PT bueno, y el PT entra ahora en el gobierno ¿no? nombra para uh, ministro de, de, de lo que se llama desarrollo agrario, sería de la reforma agraria pero claro. tiene miedo de decir esto entonces es el desarrollo uh -huh. agrario que yo ni sé lo que significa ¿no? pero bueno a un hombre que es un hombre moderado del PT ¿No? bueno y en esta semana porque eh, usted le da esta declaración no que falta coraje al gobierno falta no el que el gobierno está intimidado porque el agronegocio eh, acosó al gobierno lula para que lula no cumpliera las promesas de demarcación de tierras indígenas lo que es fundamental para todos los intereses no latifundiarios y mineradores de la región y el gobierno entonces da una declaración que va a rever su política de demarcación de tierras indígenas y entonces en este contexto en el contexto de una reforma agraria absolutamente paralizada es que yo creo por la presión de la base que don pedro se movimenta para digamos, cobrar del gobierno y distanciarse un poquito del gobierno, que yo creo que es una condición para que él mantenga su liderazgo claro. en el MSG. Porque si no, él pierde la posibilidad de continuar dirigiendo el, el, el movimiento. Él, de todas maneras, él habla a favor del ministro de Economía de Haddad. Dice que es un bombero que está apagando los incendios que dejó Bolsonaro. O sea, Lo único que él critica es la lentitud del gobierno. Mira, aquí hay otra expresión popular que es un cravo, otra en la ferradura. Así. Ah, yo, yo creo que sería una en el clavo y otra en, el, en la herradura. En la herradura, no sé si sí, tal es. cual, sí. tal cual. Como, bueno, ya que Ron Pedro es un economista, yo lo conozco muy bien, ¿no? Yo creo que en este caso de Adad no tuvo buena puntería. Porque la, el problema de Haddad no es hacer despacito. Yo soy muy tranquilo, si, si se hace lo correcto despacito, no hay problema. El problema es que la política de Haddad ya la discutimos aquí en Radio Centenario. Es una continuidad de la política de Michel Temer y de Jair Bolsonaro. ¿sí? En el sentido de ser una política de Estado mínimo, muy parecida con la que implementó Haddad. Pinochet en Chile y dígase, mm -hmm. Paulo Guedes te tra fue a Chile a trabajar como asesor y tenía el modelo chileno como paradigma, o sea, no, no es que estoy exagerando en la retórica, es casi, yo creo que si le preguntas a, a Guedes, él diría sí, lo que quiero hacer es lo que se hizo en Chile. Mm -hmm. Entonces, no hay una ruptura con esto, entonces yo no estoy de acuerdo con esta afirmación, al contrario, yo creo que... Eh, El gobierno Lula se está metiendo en una camisa de fuerza y está apretando los botones solitos. ¿no? ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque esta política de Estado mínimo inviabiliza cualquier posibilidad de políticas públicas. Y se está en, está entrando en un pantano para no quedar mal con el mercado financiero, en fin, con los rentistas brasileños. Entonces, esta afirmación de, de Juan Pedro yo no la entiendo y, y yo creo que es un gran equívoco. Sí, eh, que además, eh, si él está con el tema de la tierra, ¿no? él dice que hay 80.000 familias acampadas en, en, que están en el campo esperando por tierra para producir, pero da la sensación de que si no hay cambios en la política económica, aunque les dieran la tierra a esas 80.000 familias, que no sé si serán 80.000, si no son más, Pero eh, si podrían salir adelante, ¿no? Eh, simplemente con que les dieran la tierra. Si tenés una política como la que se está llevando adelante, de la que es responsable también Haddad. Sin duda alguna, Ángeles. No, La reforma agraria es una reforma eh, de la estructura de funcionamiento de todo, el, de todo el campo y de toda la sociedad. O sea, no es una cosa aislada. No es una política de... <tose> de asistencia al pobre, que le das una tierrita para que no que no muera de hambre en la ciudad o ahí en, en el campo y, y que se aguante por unos años. No, es toda una, una filosofía de vida que hay que estar ahí, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eh, esto todo estamos muy lejos de esto, ¿no? Yo, cuando Juan Pedro dice que hay 80 perso mil personas acampadas, puede ser 80 mil del MST, mm. ¿no? Pero ah. la, la realidad es que la gente tiene que entender de dónde viene el problema, ¿no? Aquí en Brasil se dice, el MST hace invasiones, cuando en realidad hace ocupaciones. Y yo bro, yo les digo, no, es la invasión que hace el MST, y el MST organiza este problema social real que es la pobreza en el campo y en la periferia de muchas ciudades pequeñas brasileñas este estos son los sin tierra los que no los que van en busca de tierra y lo que hace el MCT es organizar esto políticamente para que se con, se logre conquistar tierras claro. pero ángeles aquí en Brasil está muy claro no eh, la burguesía no va a hacer reforma agraria Porque la pobreza en el campo, la pobreza en la ciudad es funcional, es funcional para rebajar de manera sistemática el nivel tradicional de vida de los trabajadores. Entonces, eh, en, y, y la burguesía brasileña vive de la superexplotación del trabajo. Entonces, esto no se no se hace reforma agraria sin reformas profundas en la educación, en la ciudad. en toda la organización de la, de la sociedad entonces yo, yo creo que fuera de este contexto más general la, la lucha por reforma agraria es siempre casi que una lucha eh, desesperada de conseguir algo para que las, los pobres no mueran de hambre en el campo Plinio, precisamente a propósito de la economía, vemos en la En la prensa, vos nos dirás qué dimensión tiene esto: que hay inquietud en sectores de la economía, de los, del empresariado, en fin, por la intención, esto pasa siempre en varios países, ¿no? Del gobierno de Lula de eh, impulsar en el Congreso un proyecto de ley para aumentar el gasto real, es decir, destinar, hablan de destinar fondos adicionales. A infraestructura y planes sociales, esto supondría romper el tope que limita los, los aumentos presupuestarios a la tasa de inflación. Sí, bueno, esto es lo tradicional: ¿no? el mercado financiero se cuida de todo, mm. y si no hacen exactamente lo que ellos quieren, ellos hacen, no se ponen a, a, a digamos, hacen una estería. como uh -huh. si fuera un gran problema y se ponen nerviosos. ¿no? Yo siempre bromeo que lo importante ahora es que el pueblo se ponga nervioso para exigir que se haga lo que ellos quieren. Entonces, esto aquí es una política para tentar eh, domesticar de manera total el gobierno Lula. Ya está domesticado, pero que para ellos nunca es suficiente. Entonces cualquier gastito a más con pobre, educación, salud, pensiones, ellos hacen un alarido, ¿no? Uh -huh. y, y entonces está dentro de este sistema, porque lo que está tratando de hacer a que se comprometió con una política de fiscal muy, muy dura, es buscar otras maneras de agarrar una platita aquí y agarrar para hacer algo. Uh -huh. eh, Pero es mucho más eh, un desespero que una política. Pero el lado de allá, los rentistas cuidan muy bien de los recursos del Estado y quieren que todos sean deslocado para ellos, y sí. los fiscaliza, aunque sea cosa chiquita. Entonces no me vengan con estrategia, estratagemas que les permita salir un poquito de la línea, porque nosotros los estamos observando y fiscalizando. Es básicamente esto, Hernán. No se sabe si tendrá los votos Lula en el, en el parlamento para esto y habrá que ver qué tipo de negociaciones, como siempre, y qué se ofrece a cambio para reunir esos votos, ¿no? Sí, bueno, este sí es un problema grave del gobierno, ¿no? un gobierno muy, muy débil, ¿no, Hernán? Uh, Radomiro Tomic que, que fue un, ¿no? el candidato a presidencia por la DC en las elecciones de, de Allende era, era un hombre reformista muy serio y él tenía una frase que decía que cuando se gana con la derecha es la derecha que gana uh -huh. bueno, entonces este es el gobierno es la derecha que ganó y ahora Lula empieza a tener problemas con su base parlamentaria tuvo la primera derrota parlamentaria porque trató de cambiar el marco de ley de la política sanitaria brasileña y no logró cambiar lo que Bolsonaro había hecho. Y es un recado de los políticos del Centrão, de los políticos fisiológicos. Mira, no porque nosotros somos los que tenemos la mayoría. Entonces, empieza ahora una operación del Centrão para apoderarse del gobierno Lula, como hicieron con el gobierno Bolsonaro y lo discutimos aquí, uh -huh. al final quien mandaba era lo que nosotros llamamos Centrão, que son los políticos fisiológicos, esta misma operación empieza de manera todavía tímida pero ya clara contra el gobierno de Lula, quieren sacar los operadores de Lula y ellos controlar en el gobierno de manera más directa, uh -huh. Es dentro de esto que está, digamos, esto. Bien. Bueno, redondeamos no sé si, por acá. Sí. No sé Hoy, si nos ¿no? queda algo que vos quieras mencionar, sí. Lula. Sobre Lula o sobre lo que sea. No, no, yo creo que está bien y jueves que viene continuamos. Muy bien. Porque conversa nunca termina. Exactamente. Exactamente. por suerte, por suerte. Un abrazo grande, Plinio. Hasta la semana que Un viene. Abrazo, abrazo, abrazo Plinio. abrazo, Ángeles Hernán y todos los oyentes de Radio Centenario. Ciao ciao